a pesar que en madrid lo que reina es el charles y el rock and roll Yo no falto a ninguna verbena sin poner mi orgullosa el mantón la prenda que al alma llega recordando la canción recordando la canción que inmo Mantón ti mi alegría Mantón ti mi amore Algo algo de la España mía. Y tenía empeñado el mantón Comprendí que la pobre Susana Aguantara a Don mantón Mantoncito de manila ¿Cómo no quererte yo? como no quererte yo? Don't peta mi, amore. Algo, algo della Spagna mia. Cuore qui. Che via una francesilla en el Ritz Chiné y me dije, pa "Pobre niña, si te cogen por el lavapiés, mas ve di una cosa extraña, que me lleno de motión, vamos, que me llenó de motión." algo algo della spagna mia Salgo de la España mía